Si buscas el sol por las mañanas para estar en buena sintonía y con buena energía lo encontrás en radiosolar.com.ar Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Piñal aquí por Radio Solar. Mi nombre es Federico Caivano y es un gusto en este hermoso día de junio, todavía con un poquito de sol aquí por la ciudad de Buenos Aires, poder acompañarlos por esta hora. En esta ocasión eh, voy a estar solo, no me va a estar acompañando ni Mariluz ni, ni Juan Pablo. Eh, Están con distintas ocupaciones, así que voy a estar yo solo en el programa el día de hoy Como sabrán los que nos escuchan seguido Que Mariluz, Juan Pablo y yo Formamos parte de Conexión Pineal. Y que nuestra tarea es difundir Esta técnica de activación interna de la glándula pineal, El método ciclopea creado por Frecia Castro Y lo hacemos mediante estos seminarios, charlas Y también por el programa de radio Y hablando eh, de Frecia Castro les comento, les adelanto una noticia bastante interesante que ella va a estar en pocos meses, en agosto aquí por Argentina impartiendo una conferencia eh, que se llama Códigos Invisibles es, es una nueva conferencia distinta a la que vino a dar el año pasado que, que fue muy buena de por sí eh, esta la verdad no la conozco yo todavía no la vi Mariluz sí tuvo la suerte de organizar esta conferencia en México el año pasado Ahora nos toca a Juan Pablo y a mí este año organizarlo acá en Argentina Así que después le vamos a preguntar a Mariluz ahí que nos vaya tirando algunos datos Más o menos de, de qué se trata esta conferencia Pero siempre la información que comparte Fresia es interesantísima Y para los que no la, conozco, no la conozcan Les cuento rápidamente quién es Fresia Castro Es, es una periodista de investigación, es chilena, y que tenía una vida como cualquier persona. Una vida normal, con su trabajo, su familia, eh, en la ciudad, ¿no? Y a finales de los años 70 comenzó un peregrinaje espiritual que la llevó por Europa. Y luego a vivir más de 10 años en el desierto de Atacama. En, en la soledad de esa zona a 3600 metros de altura y es ahí en ese lugar en base a una práctica espiritual y al contacto con las culturas originarias de esa zona es que ella recupera esta información y da forma a este método de activación Frecia es la impulsora del rol espiritual y cultural ancestral de América Latina para el mundo entero probablemente Frecia sea la primera persona que proclama que la verdadera copa alquímica el santo grial se encuentra dentro del ser donde se escancia la luz de la vida y desde donde todo milagro puede ser hecho su tarea es hoy en día está enfocada en comunicar la gran oportunidad que vive hoy la Tierra y sus habitantes, obviamente. Y de toda esta información que está surgiendo en estos tiempos, que siempre han estado, ha estado ahí, ¿no? Pero que es el momento de crear en alta frecuencia. Como, como podrán ver, es una persona súper interesante, ¿no? Y la información que comparte todavía eh, lo, es, lo es más. Y ella es la creadora de este método de activación interna de la glándula pineal, un método que tiene más de 23 años, que se viene entregando y que es definitivamente un antes y un después de, de la activación. Ella tiene cinco libros editados, aquí en Argentina solo hay dos, El cielo está abierto y El símbolo final, ¿no? que los editó la editorial de Nuevo Extremo, aquí en Argentina, pero en Chile, en Colombia, en México, sobre todo y en Chile están todos los libros editados. Son libros con información eh, muy interesante para para más que recomendados, ¿no? Y hablando de escritores y libros, no justamente me crucé el otro día hablando con Mariluz que les comento ya va a estar viajando. A, a Tampico para, para dar un seminario entonces por eso no podía estar estábamos comentando y nos cruzamos con, con un fragmento de un libro de eh, Eduardo Galeano el escritor y periodista uruguayo ¿no? que hace muy poco dejó este campo apenas unos meses y este escritor cuya obra comprometida con, con Latinoamérica podríamos decir Y que su obra indaga en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Que se inició muy joven en el periodismo, a eso de los 14 años. Que vivió exiliado un tiempo en Argentina, mucho más tiempo en España. Después volvió a su Uruguay natal. Y Eduardo Galeano es el referente intelectual para, para millones de lectores. ¿no? El defensor de causas como los indígenas, la naturaleza y los pobres. Y el autor de una obra que se convirtió en un referente para muchos, que es Las venas abiertas de América Latina. Seguramente o lo leyeron o, o conocen, escucharon ese libro. ¿no? Y Galeano era un amante de la buena vida, un apasionado del fútbol y atento a todos los cambios sociales. Galeano pertenecía, según sus allegados, al Club de los Insobornables porque mantuvo hasta el final sus expectativas de justicia y libertad. Él, sin embargo, solo se definía como mendigo del buen fútbol. Simplemente como eso. Pero en uno de sus libros, el libro de los abrazos, hay un fragmento, una parte que se llama Un mar de fueguitos. Quizás lo conocen, quizás no. Pero igualmente se los voy a leer, porque lo que dice es muy lindo. Dice, dice así. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba...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 Leyendo eso, sí sentía que somos un mar de fueguitos, pero desde este punto de vista, ese fueguito es la luz interna. No olvidemos nunca que somos seres energía-luz viviendo una experiencia de creación en un campo denso, como es el atómico. Este campo donde nos movemos, que está compuesto por átomos. Y su principal característica son las polaridades separadas. Ser es energía luz, cuya naturaleza original es perfecta. Mucho más de este vehículo físico, de este cuerpo que vemos y tocamos. Debemos comprender que estas formas humanas no podrían existir sin la luz que es en ellas. Que lo que podríamos llegar a, a llamar como ese fuego interno, esa llama interna que da vida y de ahí que ese texto de Galeano me resonó porque esa llama la tenemos que hacer crecer cada vez más ser ese fueguito que cuando los demás se acercan se encienden vamos a ir a escuchar un tema musical pero antes les recuerdo nuestras vías de contacto nuestra página web, que está totalmente renovada, así que los invito a que la visiten. Es un hermoso trabajo que, que hizo Mariluz, cambió toda la página dándole un nuevo aire, una nueva frecuencia, www.conexionpineal.com, visítenla porque van a ver que está totalmente diferente si conocían la anterior y obviamente estamos eh, totalmente abiertos a cualquier comentario que nos ayude a mejorarla, ¿no? Si Tienen cualquier comentario, ya saben que nos pueden contactar por nuestros emails, que es Juan Pablo Mariluz .com, o Federico .com. Obviamente estamos en la cajita mensajera también y Facebooks, conexión piñal Argentina, conexión piñal Colombia y conexión piñal México. Esos son nuestros Facebooks y vamos a ir al tema musical. Y cuando ahora esta música que estamos escuchando Cuando empecé a leer el texto de Galiano, Escuchamos uno de los temas de Luca Cervetti Frecuencias álmicas Esta frecuencia álmica 2 Y vamos a escuchar otro Vamos a escuchar frecuencia álmica 10 Y les pido Si tienen la posibilidad Que Cierren los ojos Cierrenlos Y disfruten, disfruten De esta maravillosa música En 4.32 Hz Frecuencias célebras diez. <tose> De Conexión Piñal hermosa canción de de Lucas Cervetti frecuencias álmica 10 eh, para los que estén por Buenos Aires les comento que Lucas va a estar dando un recital este 20 de junio en la Fundación Columba es un concierto de piano cello y violín tocando las frecuencias álmicas no imagínense esta música ...tocada en vivo... ...imperdible ¿no? ...las entradas anticipadas están a un costo muy accesible... ...están a 80 pesos si no me equivoco... Eh, ...la pueden encontrar en la página... ...www.lucascervetti.com... ...Cervetti se escribe con... ...C de casa... ...B corta y doble T... ...y ahí no solo pueden descargar su música... ...sino que pueden comprar las entradas... ...para este concierto... ...y esto... ...que se los estoy diciendo... Eh, no es que estamos haciendo publicidad, ¿no? Aquí nadie pagó nada ni, ni queremos promocionar, es que realmente es una música hermosa y, y compartimos mucho la manera en que Lucas entrega todo esto, desde cómo financió el disco hasta. hasta que uno pueda descargarlo gratis o a un precio recomendado de alguna manera, ¿no? Y es, es algo muy bueno para promoverlo todo. todos los artistas que, que se mueven de esa manera. Es justamente. La nueva economía, ¿no? Es parte del cambio que tenemos que ir entrando todos. Y donde vos sabés con qué sentimiento te vas moviendo. Por lo tanto, si lo bajás gratis y no aportás nada de regreso, porque simplemente es gratis, así que ahí está y lo tomo, o si realmente valorás lo que estás recibiendo y de la manera que este artista, como muchos otros, entregan su música, su arte, su trabajo... Cada uno sabe el sentimiento en el que se mueve. Cada uno en su proceso. Quien quiera saber más sobre, sobre Lucas Cervetti, obviamente su página web. Y bueno, nosotros tuvimos un programa con Lucas hace unos meses, donde él vino a hablar un poco de, de su historia, de su música. Eh, búsquenlo en la sección de descargas de la página de Radio Solar. Ahí están los programas pasados. O... En los Facebooks nuestros, en el icono de Evox, ahí le dan clic y lo pueden descargar o escuchar de iVoox... De e Pero, bueno, volviendo al tema que les quería transmitir hoy, hablando de esa llama interna que, que cada vez tenemos que hacer esplender más, tenemos que comenzar realmente a hacer el cambio de paradigma. Porque muchas veces las personas dicen esto, que son seres energía-luz. Pero se mueven y actúan identificándose únicamente con ese vehículo físico. Con esto que ven y que tocan. Y por lo tanto, con las limitaciones que esto trae. A veces lo decimos nomás. Soy un ser energía-luz somos luz pero quizás no terminamos de comprender o nos olvidamos muy fácilmente que la forma física que vemos es el resultado de nuestra forma energética que sin la estructura de luz nuestra forma humana no tendría una forma física visible no tendría ese poder de cohesión que la mantiene Y siento que ahí está la diferencia principal Entre esos fueguitos Que no alumbran ni queman Y de los otros Que si te acercás Te encendés Es justamente ahí Cuando nos conectamos a la fuente A nuestro patrón original Y donde nos llenamos de ese potencial Y lo comenzamos a irradiar A expandir Y empezamos a actuar desde esa frecuencia todos tenemos este potencial no es que algunos nacieron con estrella y otros estrellados y que suerte que tuvo ese y yo acá complicado todos tenemos ese potencial todos estamos conectados a la, a la fuente de energía superior no a una fuente de energía superior pero hay como una barrera un filtro que nosotros mismos le ponemos a que ese potencial entre nosotros. Esa barrera que nosotros mismos le ponemos como miedos, dudas, inseguridades, sistemas de creencias, y no dejamos justamente que todo ese potencial entre nosotros. Porque cuando nos conectamos a esa fuente y activamos los circuitos correctos, comenzamos a al mismo tiempo a inspirar el fluido de la fuente que es una frecuencia la frecuencia amor y esta frecuencia cuando ingresa en nosotros en este vehículo físico enciende nuestro centro cardíaco como un sol para luego expandirse a través de él ilimitadamente al expirar este vínculo energético crea un campo de influencia elevando lo que es constructivo Y esto nos permite generar cambios... ...primero en nosotros... ...y luego en nuestro entorno directo... ...generando... ...cambios profundos... ...y cuando... ...lleguemos a alcanzar... ...una masa crítica... ...irradiando este nuevo potencial... ...el mundo va a cambiar... ...hacia una nueva era... ...si esto se cumple... ...que se va a cumplir... ...veremos... ...en un día... Que no, va, que no está muy lejano, iluminar el cielo en la tierra. Y a la tierra elevada en su magnificencia de creación. Recuperar la luz que hemos opacado y casi destruido con nuestros modelos creativos limitados en este campo. Ya somos muchos los seres que estamos haciendo este cambio, que buscamos anclar y hacer esplender más, Y más esa luz en nuestro centro cardíaco e irradiando a todo y a todos. Obviamente que nos distraemos y perdemos esa conexión de tanto en tanto, pero manejando la atención, entrenándola, la volvemos a recuperar. Pero sí, cada vez somos más. Esa cantidad de seres está creciendo día a día. Y seguramente alcanzar esa masa crítica está muy cerca. Todos ustedes que están escuchando son parte de esa masa crítica, de esos fueguitos que van irradiando, que ya están o están buscando encenderse. Vemos a muchos que están caminando el camino, no solo mirándolo o hablando de ello, sino que haciéndolo vida. Cambiando el paradigma, pero no a nivel intelectual, sino que respirando ese fluido, como les decía, haciéndolo vida. Y por eso la atención juega un gran rol, porque nos enroscamos en las cosas cotidianas muchas veces y nuestra atención se queda fija ahí, en este campo y en las limitantes de este campo. Y es un proceso que cada uno lo tiene que caminar, Y cada uno a su tiempo. Pero que nos quede claro que todos podemos. Es tan simple como, por un lado, dejarse estar. Llevar la atención hacia afuera de nosotros y decir... Y todo lo malo me pasa a mí, viejo. ¿Qué querés con este jefe? ¿Con este barrio donde nací? Si esto es así y ya no tiene solución etcétera, etcétera, etcétera o tan simple como reconocernos como seres energía-luz creadores y que creamos nuestros mundos pero los creamos en co-creación con una fórmula original que hemos perdido y que todos podemos recuperar esa fórmula y desde ahí Comenzar a hacer ese fueguito que quien se acerca se enciende. Vamos a ir a un tema musical y ya regresamos. Hermosa, hermosa música. I am the light of my soul. Yo soy la luz de mi alma. Y continuamos aquí en el programa de Conexión Piñal por Radio Solar. Y en esto que estábamos comentando de encendernos en luz e irradiar, ser ese fuego. Que el que se acerca se enciende con nosotros. En estos tiempos que estamos resucitando y nuestra meta es la ascensión. Y en este proceso donde el universo está con nosotros, donde es tiempo de recuperar la inmortalidad. En estos tiempos me gustaría leerles un párrafo del libro Estamos Todos Muertos. ...de Frecia Castro... ...que está editado en Chile, en México... ...en Argentina... ...todavía no está editado... ...y... ...para... ...este... ...este fragmento... ...que les voy a leer... ...me gustaría también que... ...si pueden, en la medida posible... ...cierren sus ojos... ...no... ...cierren sus ojos para imaginar y dice así imagina miradas de chispas de luz emanadas de un sol cada chispa como una célula inteligente de ese cuerpo incandescente y poseyendo la herencia creadora de ese origen perfecto y amoroso en forma completa y poderosa como en ese todo expandiéndose sin límites y cada vez nuevas. Luego, imagina como poco a poco esas chispas danzantes expanden su poder creador, dejando estelas de universos maravillosos donde la ensoñación es la fórmula de manifestación, más allá del tiempo y el espacio en la inmediatez del sentimiento feliz. Imaginalas generando nuevas formas de vida similares sólo por el intercambio amoroso de corazón, sol a corazón, sol, del sí mismo frente a frente. El complemento amoroso único y en el uno, apareciendo de inmediato en formas perfectas y autoluminosas, inmortales, aquellos que llamamos hijos a su vez creadores infinitos con su propio sello contemplá como esas vidas poderosas y multicolores en su radiación cada una irrepetible y única hacen posible cualquier sueño mientras comparten asperjándose sus expresiones únicas cohesionadoras Toda la perfección que buscan está ahí, naciendo en la medida de sus deseos. Cada vez se hacen más intensas sus emanaciones multicolores. Sus radiaciones y procesos creadores manifiestan resultados cada vez más definidos en sus contornos y cada vez más diversificados del resto. Generando una extraña atmósfera con pulsaciones de luz interrumpidas por lapsos opacos pero aún es un universo de felicidad y cumplimiento de los anhelos creadores sin obstrucción, sin tiempo ni espacio poco a poco esos seres luz se tornan más definidos e independientes en sus contornos Sus creaciones son cada vez más compactas y sus colores lumínicos se opacan. Sin embargo, todo parece seguir igual. Los sentimientos parecen transmitir una cierta inquietud nunca antes percibida. Y surgen algunas divergencias creativas que causan desconcierto, pues es una sensación nueva y desconcertante. Entonces, de manera súbita, Un estallido seco, desconocido en la experiencia, aterrador. Un estruendo y un evento jamás experimentado en sus vidas. Llenó el ambiente con un nuevo sentimiento. La sensación de separación y de soledad. Junto a algo parecido a la incertidumbre. Pero fue casi imperceptible dimensionar los eventos que se desencadenaron en la inmediatez de un pensamiento. Una implosión sorda, seca y mortal los envolvió precipitándolos en una especie de vacío, oscuro, aprisionando todo su ser, luz, color y creación en un espacio sin vida y sin recuerdos. Habían descendido al universo de la materia, un nuevo campo de existencia, el campo atómico. Por primera vez habían conocido la experiencia de estar muertos e incompletos, divididos en dos, ajenos y desvalidos. Fueron una luz que disminuyó su potencia a lo limitado de su prisión. Perdieron la verdadera vida. Imagínate ahora tu propia llegada. Has quedado encerrado. Has muerto a la vida. Solo tenés tus memorias. Una perla desprendida de tu frente y tu sol, como un corazón, latiendo a otro ritmo. Tus códigos de salida están insertos en esta aventura terrenal. Cuando estés preparado para cambiar las claves y puedas descifrarlos en tu experiencia... Terminará este peregrinaje en el olvido y recuperarás tu herencia. Del libro Las Buenas Noticias, Estamos Todos Muertos, de Fresia Castro. Y vamos a ir a, a otro tema musical y ya volvemos. Estamos entrando en el tercer bloque del programa de hoy, donde podemos decir que fuimos de menor a mayor con toda esta información, donde como siempre les decimos, esta información no la intelectualicen, siéntanla en el corazón a ver si les resuena o no si les resuena fantástico si no les resuena déjenla pasar pero comencemos a encendernos a anclar esa energía cada vez más fuerte en nosotros y desde ahí comenzar a crear en perfección Comencemos a recuperar ese vínculo energía, padre-hijo, que se ha roto. Mientras vamos consiguiendo eso, seamos ese fueguito. Ese fueguito que crea el cambio, que no lo espera. Que pone su atención en la solución, no en el problema. que sabe que la vida es un juego y que no hay que tomarla tan en serio salvo para nuestro propio avance y que ese avance sea aprender a crear con amor como les digo cada vez somos somos más los que estamos caminando ese camino para llegar y crear ese universo, ese planeta, ese mundo donde todos queremos habitar donde obviamente no podemos concibir un futuro donde no sea creado por nosotros, en paz, en armonía, en amor y para eso tenemos que recuperar ese vínculo tenemos que empezar a encendernos y mientras tanto ser ese fueguito que crea el cambio, que no lo espera Me gustaría terminar con un fragmento, ya que les estaba comentando el libro este de Fresia, Estamos Todos Muertos, Las Buenas Noticias. Hay un fragmento que es muy interesante y que dice así. Como la mariposa que antes de aparecer en la majestuosidad de su belleza, Es una fea y torpe oruga. Un gusano que en apariencia ignora su destino y solo se ocupa de existir dentro de ese mundo oscuro. El único que conoce, ignorante de lo que sucede afuera, pero cómoda en su situación. Hasta que un día algo impactante pasa en su vida. Su mundo que la protegía, y le daba seguridad, se rompió y no tuvo más remedio que volar. Entonces despliega sus alas como si siempre lo hubiera hecho y elevándose por encima de las flores busca su nuevo alimento. Esa es su existencia real. Debe esplender en su origen Y cumplir su misión individual. Ese es el libro Las Buenas Noticias: Estamos todos muertos de Freycia Castro. Y justamente nosotros somos esas mariposas ¿no? que tenemos que esplender en nuestro origen y cumplir nuestra misión individual. Les comento que para los amigos que estén por México, que Mariluz está llegando hoy miércoles 10 de junio a Tampico y va a tener una charla abierta y, gra y gratuita para todos los que quieran asistir. Ahí es a, es a las eh, 19 horas, si no me equivoco. Eh, ahí en Tampico comuníquense a su email mariluz.com Y el fin de semana va a estar dando seminario ahí mismo. Este viernes, Juan Pablo va a estar en Santa Fe. También con una charla abierta y gratuita este viernes, 19.30. Comuníquense con Juan Pablo, juanpablo arroba conexión Yo voy a estar por el sur del Gran Buenos Aires, en Ranelac, dando el seminario este fin de semana. Y el martes 16, el próximo martes, 19.30, Hay una charla abierta y gratuita en colegiales en Jorge Newbery 2565. Cualquiera que se quiera anotar o quiera aparecer directamente, o si no, me mandan un email: federico arroba conexión pineal punto com. Aprovechen esta oportunidad para acercarse a la información que compartimos en esas charlas, que es muy interesante y que lo único que queremos es. Con despertar la curiosidad en algo y que eso los ponga a, a buscar expandir su conciencia de la manera que sea, de la manera que, que cada uno lo vaya sintiendo y lo vaya buscando, es perfecta. Lo importante, como les decía, es, es ser ese fueguito. Ese fueguito que se va encendiendo cada vez más. Y que a medida que yo me voy encendiendo voy ayudando a que los demás se vayan encendiendo y cuanto más seamos hasta que se llegue un punto que estemos todos encendidos vamos a a ir terminando el programa les recuerdo que visiten nuestra página de internet que como les decía Mariluz la ha renovado completamente www.conexionpiñal Com. Y nuestro Facebook, Conexión Piñal Argentina, Conexión Piñal Colombia, Conexión Piñal México. Vamos a estar durante estos meses, este fin de semana en Tampico, dando el seminario, en Santa Fe, en Ranelac, después vamos a estar en Capital Federal, en Mendoza, en el DF, después Mariluz va a ir a Colombia, vamos a estar por Río Cuarto, vamos a estar por, por muchos lugares, ahí en la página de internet pueden encontrar toda esa información. Y nos vamos a ir escuchando un tema, el último tema de, de Martín Lucero, que podemos decir es, es un amigo de la casa, eh, un amigo personal, ¿no? Que este tema se llama Verte así. Es un gran tema que, que recién estrenó y él también es otro artista que da la opción de bajar su música gratis. Artistas que están encendiendo a quienes se acercan con su música ...que está en otra frecuencia... ...con otro mensaje... ...que están... ...caminando el camino... ...también pueden buscar más de, de Martín... En, ...en su página de internet... ...es www.martinlucero.com.ar... ...y... ...este tema se llama... ...Verte así... ...y nos vamos a, a ir despidiendo con este tema... ...como el ser energía... ...que somos nosotros... Pero mucho más, no conoce de despedidas, solo de encuentros, hasta nuestro próximo encuentro. Hoy elevan mis planetas, la manera perfecta,